Radio Alhama en Internet y las noticias de Alhama.com Radio alama en Internet, una radio para compartir. Bienvenidos a este espacio informativo. Y ahora vamos a comentar una noticia que hemos visto en Alhama.com. Una cita, ¿eh? Que ya es un clásico en Hátar y que está a la vuelta de la esquina. Efectivamente, se trata de la tirada al plato de Hátar, la de este año 2025. Un evento que, bueno, siempre atrae a mucha gente aficionados al tiro. Y que es más que deporte, ¿verdad? Es también un día de convivencia. Eso es. Pues a ver, para que nadie se despiste, la fecha importante es el próximo sábado 16 de agosto. ¿Sábado 16? Sí. Y la cosa arranca a las 10 de la mañana. Hay que madrugar un poquito. Bueno, lo normal en estos eventos. ¿Y dónde es exactamente? Pues como otros años en el polígono agroganadero de Jatar. Un sitio amplio que está bien preparado para esto. Perfecto y tema inscripción, coste y demás. Pues mira, y la inscripción son 20 euros. y un detalle es importante, quien se inscriba antes tiene ventaja. Exacto. Tiene preferencia en el orden de tiro. Así que, bueno, conviene no dejarlo para el último momento. Claro, es lógico, para organizar todo bien. Oye, ¿y los premios? Que siempre es un aliciente importante. ¿Qué nos cuentas de los premios de este año? Pues sí, los premios siempre animan. A ver, en la clasificación general, el campeón. Pues lo clásico, un buen jamón y vino. Eso siempre triunfa. Desde luego. Y para el segundo y tercero, paletillas que tampoco están nada mal. No, no, ¿qué va? Pero ojo, que la lista sigue. ¿eh? Hay premios hasta el decimocuarto puesto. Anda, o sea que hay bastantes oportunidades de llevarse algo. Sí, sí, la idea es que más gente se anime. Fíjate, hay cosas como un almuerzo para dos en el Bar Los Ángeles. ¡Qué bien! Una garrafa de aceite de oliva virgen extra, un bono para los baños del ventorro, surtidos ibéricos… Vamos, variado. Y cañas de lomo con vino, también he visto por ahí. Muy completo, la verdad. Motivos para afinar la puntería no faltan. Exacto. Y además de la general, que está muy bien, pues también se cuidan las categorías especiales. Ah, sí. ¿Como cuáles? Pues mira, para el mejor tirador local, el primer premio es una paletilla. Hombre, un detalle para la gente de Hátar. Claro. Y el segundo local se lleva una tarta de la balada. Muy de aquí también. Qué bueno. ¿Y hay más categorías? Sí. También hay premio para la mejor dama clasificada, caña de lomo y vino. Y para el ganador junior, una caña de lomo. Se nota que quieren animar a todo el mundo a participar, ¿eh? Mujeres, jóvenes, locales… Eso es. Porque la idea es que, aunque la competición es lo central, pues el ambiente sea bueno, que sea un día agradable. Claro, que no sea solo ir a tirar y ya está. Exacto. Por eso va a haber servicio de barra y comida a precios populares, para echar el día completo, vamos. Un buen plan de sábado, sin duda. Para la gente interesada, ¿cómo pueden apuntarse o pedir más información? Pues muy fácil, pueden contactar con Javi. El teléfono es el 619-132-335. Repito, 619-132-335. 335. Perfecto, apuntado queda. Pues yo creo que con esto está la información principal de la tirada al plato en Játar, sábado 16 de agosto, Polígono Agroganadero, una cita interesante para aficionados y bueno, para pasar un día distinto. Así es, una buena propuesta. Nosotros por ahora lo dejamos aquí, pero ya sabéis, seguimos en Radio Alama preparando más cosillas, más información que encontramos en alama.com. Continuamos aquí bajo la dirección técnica de Juan Cabezas que ya nos hace alguna seña desde el otro lado del cristal. Hasta la próxima. Hasta ahora. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.